Celito de Pé dice Ojalá era lo mismo nuestro intendente actual que huya y nombramos a un médico de los nuestros bien dicho intendente no Mariano Carabelli Javier Vitale eh, Oscar Carlos Alviso Walter Rabioso Orlando Sala ¿cuánta gente aquí? Celito eh, de Pé Fátima Masuma Rocco Rodesia gracias por estar levantamos la cortina de Nicola Dival pero me falta tu amor Coincido, Faustino, que nos dice emoción al recuerdo de Sandra Calamaro. Sí, señor, se nos pasa el querido amigo Fede ¿eh? con lo que nos trae. Para el movimiento obrero desde adentro, prestele atención a las posiciones de la Corriente Federal de Trabajadores. www.sindicalfederal.com.ar Toda la información volcada en nuestra emisora www.radiografica.org.ar y el debate del Movimiento Nacional, las ideas sobre lo que sucede, toda la discusión acerca del rumbo, www.laseñalmedios.com.ar eh, Le mandamos un saludo a los trabajadores municipales de Lomas, ha fallecido uno de los compañeros de mayor trayectoria del Movimiento Obrero, que es Aldo Castro, un fuerte abrazo para todos ellos, gracias a los amigos que nos acompañan a diario, eh, gracias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 Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país.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 la buena lectura ilumina expresiones y experiencias en tiempos de carnaval un abordaje colectivo desde las ciencias sociales que indaga la creatividad popular, compiladoras Graciela Magallanes Claudia Gandía y Gabriela Vergara ediciones SICUS libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar en la señal aquí Fabián Avilcar Cabanella dice buenas tardes prendido a la señal y añade, fíjate vos hoy hace 64 años que se nos fue un maestro el encenadense Herminio antonio Gloria del Globo, tremendo artillero y un guapo de aquellos y nos postea la imagen de Mas Antonio, a quien yo tenía por las figuritas, ¿eh? último tramo, ¿eh? y realmente la pinta de guapo es extraordinaria, eh vale la pena, un saludo para todo el Senado, un saludo para los hinchas del Globo, y viene bien este recuerdo. Ayer les había contado algo interesante, sigue la campaña de Maradona acerca de la solidaridad, va a... ...sortear 10 camisetas para 10 pueblos de la República Argentina... ...con el objetivo de ayudar a la gente. Y está abriendo, hay que revisar los links, hay que revisar las webs... ...un canal para las donaciones que se vayan haciendo. Tomando en cuenta la difícil situación, observó zonas... ...le trajeron sugerencias de zonas que están particularmente afectadas... ...después de la paralización económica con el objetivo de beneficiarlas, dar un toque tripero, aunque más no sea, aunque no sea la solución plena de todos los problemas, ayudar como se pueda. Eh, el otro día en que nos parecemos, se hablaba de por qué razón no está Mercedes Sosa en el aire de los medios, por qué razón no hay tantos autores nacionales en el aire de los medios. Bueno, debe ser que son buenos, ¿no? Que tienen su calidad. Y a veces la moneda falsa corre con más sencillez, con más direccionalidad. ¿Por qué no acá? Adelante. belleza ¿no? 1925 conectamos con casa de Gobierno el Ministro del Interior, Guado de Piedro está realizando anuncios relacionados con las negociaciones encaradas esta semana y que culminaron con la disposición de medidas por parte del Gobierno Vamos directo a lo que te interesa Subite al aire de la gráfica Comunicación de bandera y sin escalas. Y con todos para levantar al país y sacarlo de la difícil situación que nos dejaron. Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y diálogo. Pero ese diálogo no puede ser un diálogo de sordos ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos. La decisión anunciada el miércoles por el presidente subsanó una gran injusticia. Ante la situación que atraviesan millones de argentinas y argentinos, esta injusticia también es una inmoralidad. Desde el principio de año dialogamos con el jefe de gobierno sobre el monto que tenían que devolver. Era una decisión tomada. La Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes. El gobierno de Macri incumplió las dos cosas. La transferencia de la policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento. Es importante respetar nuestra Constitución y el funcionamiento de las instituciones, siempre. Ayer, el jefe de gobierno de la ciudad anunció que recurri que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta. Y esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el, de el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del gobierno de la ciudad. Muestra de la voluntad de diálogo son las conversaciones que mantuvimos con el jefe de gobierno y sus equipos. Yo personalmente transmití esta situación. Siempre supieron que recibieron más y que esos recursos no les corresponden. El costo funcional de la policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales. Macri le transfirió más del doble. No se le sacaron fondos al gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada. El decreto que firmó el presidente garantiza los recursos para la policía de la ciudad y recupera el excedente para la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo con todos los sectores fomentando el diálogo. Para que esto pase les pedimos que este diálogo empiece a ser sincero y sin picardías. Los argentinos y las argentinas necesitan que todos estemos a la altura de las circunstancias.